que plantó con tanta fe con tanto amor en el jardín era feliz al trabajar ponía en ello tanto afán que me reí ella siempre lo cuidó del frío invierno protegió con gran amor Y en el verano fue también quien lo cuidaba en pleno sol y contra el calor. Nunca le gustó dejar ninguna cosa que empezó sin acabar. Tenía un joven corazón con una única ilusión de amar y amar. Otra más bonita habrá Y más alegre encontrará Todo puede ser Más en cultura y en bondad Ninguna la podrá igualar Pues será la miel Yo, Jonei, te quiero Y allí donde estés A tu amor Y a tus cosas Yo sigo tan fiel Un día que llegué al hogar Las puertas vi de par en par Y la llamé Mas ella no me contestó Y un ángel que hacia el cielo pues se la llevó Y yo no sé vivir, pues ella que vivió por mí ya se alejó. Y junto al árbol del jardín, mi amor recordará ese amor que yo encontré. Yo pone, te quiero, y allí donde estés A tu amor y a tus cosas, yo sigo tan fiel. Yo hoy te quiero, y allí donde estés, a tu amor y a tus cosas.